No, bueno, empecé a militar hace, en el 2002, pero me metí ese, ¿no? en lleno acá cuando me entregan las casitas del Plan Federal de Casasco. Y bueno, al principio fue una alegría inicial,、eh, pero se fue transformando en angustia para muchos y muchas porque veíamos que no había, digamos, no había jardín, no había centro cultural, no había escuela para tanta población, porque estoy hablando de 600 viviendas. La militancia empieza por ese lado, pidiendo escuela,、eh, Jardines,、eh, centros culturales,、eh, más insumos en las salitas, más personal.